Cuentos de hadas españoles El Cascanueces Hace mucho tiempo, una nevada mañana de Navidad Llamaron a una enorme puerta azul Clara, ve a ver quién llama a la puerta Mientras Clara bajaba impaciente las escaleras Esperaba ver a alguien especial Y vaya si era especial ¡Ah, tío Jack! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, pequeña! <ríe> ya no soy pequeña, tío Oh, como si eso importara Siempre serás mi pequeña princesa Pero supongo que tienes razón Has crecido muchísimo Oh, debería devolver tu juguete de Navidad Oh, no he dicho nada Soy pequeña, tan pequeña como la bailarina que me hiciste la pasada Navidad <risa> El tío Jack fabricaba juguetes Todos los años les hacía un precioso juguete a Clara y a su hermano Fritz A Clara le encantaban todos los juguetes Y los guardaba en su armario Tenía soldaditos de plomo, un pirata, una bailarina, jinetes, tanques, un camión y muchos más Pero su hermano Fritz no cuidaba sus juguetes Sus juguetes siempre estaban tirados por el suelo ¿Qué juguete me has hecho este año, tío? Oh, este año tengo algo muy especial para ti, Fritz Pero tendréis que esperar hasta la noche para abrir vuestros regalos Oh, tío, por favor Falta tanto para la noche Por favor, déjanos abrirlos ahora <risa> Estos niños Sabéis que no os puedo decir que no Vale, además, creo que esta noche de Navidad será mágica Oh, tío, no somos tan pequeños Sabemos que la magia no existe Oh, no estés tan segura, pequeña Es Navidad al fin y al cabo Oh, tu cháchara me ha dado sueño ¿Podemos abrir ahora nuestros regalos? <risa> claro, este es el tuyo Y este es el tuyo Cuando Fritz estaba abriendo su caja Vio un ratón guerrero dentro Parecía letal con sus dientes estridentes Parece tan real ¡Clara! ¡Ven! ¡Mira! ¡Parece que acaba de regresar de una guerra! Pero Clara no estaba escuchando No dejaba de mirar su juguete Era un cascanueces Tenía una larga nariz de oro en una cabeza que era más grande que su cuerpo. Pero este juguete tenía algo diferente y Clara no podía apartar la vista de él. <risa> ¡Pero qué feo! Nadie es feo, Fritz. Solo es diferente. <risa> Dirás feo. Diferente no es feo, Fritz. Y mi cascanueces no es feo. Oh, no os peleéis, niños Ella tiene razón Diferente no es feo Por eso compré este juguete para ti, Clara Sabía que verías la belleza del cascanueces Bajo esa nariz larga y esa enorme cabeza Es un joven valiente No siempre fue así, ¿sabíais? ¿Qué te refieres? ¿Tiene una historia? Tienes que contárnosla <risa> ¡Claro que sí! ¡Vamos, sentémonos! Ahora, escuchad atentamente Había una vez una reina a la que le gustaba tener el castillo muy, muy limpio Llevaba un abanico y un espejo para ver si su cara estaba siempre perfecta e impecable Pero un día, un día muy desafortunado Su sirvienta tropezó con la alfombra La pared detrás de la mesa se cubrió de tarta ¡La reina estaba tan furiosa que dio un gran grito! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a estropear la belleza de mi castillo? ¡Guardias, echadla fuera! La sirvienta estaba muy enfadada. Solo piensas en ti misma. No te preocupas por los que trabajan para ti. No entiendes que la belleza no lo es todo. Siempre lamentarás este día porque ahora verás Yo te maldigo, reina Tu nariz será más larga y tu cabeza más grande Y solo cuando casques la nuez más dura Podrás volver a tu apariencia actual La reina se sentó y lloró ¡Oh! ¡Mi cara! ¿Qué hago ahora? No sé cascar nueces ¿Cómo puedo cascar la nuez más dura? En ese instante entró el cascanueces. Oh, yo puedo. Lo haré por vos, mi reina. Y el cascanueces cascó la nuez más dura. Inmediatamente el maleficio desapareció. Pero... ¿Qué le pasa a mi cara? La nariz empezó a alargarse y a alargarse y la cabeza era cada vez más grande. Pero a la reina le daba igual. ¡Oh! ¡Qué feo eres! Ahora no encajas en mi precioso castillo ¡Fuera! Y el cascanueces fue despedido Pero eso no es justo La reina fue malvada Estoy de acuerdo Ahora sabes por qué tu cascanueces tiene ese aspecto No es suyo Ahora yo quiero el cascanueces Pero tú antes lo odiabas Y mi tío me lo regaló a mí Tú no cuidas tus juguetes Pero Fritz no se conformaba. Quería el juguete a toda costa y empezó a pelear por él. Tiraron tan fuerte del juguete que le rompieron los brazos al cascanueces. Fritz dejó el juguete. Lo lo siento mucho, Clara. Oh, ¡Mi cascanueces! Oh. ¡Oh, mis queridos niños! ¡Es Navidad! La época de la magia Tranquilos, estará bien Lo arreglaré Pero tenéis que dejarlo bajo el árbol de navidad toda la noche, ¿vale? Solo así funcionará la magia Toma, aquí tienes Ahora me iré Cuida bien tu cascanueces, Clara Es hora de que haya magia en esta casa Esa noche, Clara no podía dormir No dejaba de pensar en su cascanueces Al final, bajó a ver su juguete y lo abrazó Lo puso en su regazo y se quedó dormida Poco después, oyó un ruido Cuando abrió los ojos, vio que el ratón guerrero había cobrado vida Sacó su espada y se aproximaba a Clara y de repente había un montón de ratones detrás de él Todos iban a atacarla Clara se levantó para asustar a los ratones, pero se dio cuenta de que era tan pequeña como ellos. Empezó a temblar de miedo. En ese instante el cascanueces cobró vida. ¡Oh no! ¡Clara! Corrió a la habitación y se quedó de pie delante del armario. Escuchadme, Clara tiene problemas. ¡Tenemos que ayudarla! ¡Vamos, seguidme! Todos bajaron corriendo a salvar a Clara. En cuanto llegaron, empezó una lucha entre los ratones y los juguetes. Clara salió corriendo y se escondió detrás del árbol de Navidad. Los juguetes luchaban valientemente, pero eran muy pocos juguetes comparados con los ratones. El mismísimo cascanueces fue herido gravemente. Lentamente los ratones lo rodearon. ¡Oh no! ¡Mi cascanueces! Los ratones vieron a su líder en el suelo y huyeron ¡Y los juguetes ganaron la guerra! ¡Oh, cascanueces! ¡No! ¡Por favor, por favor, abre los ojos! ¡No! Cuando ella lloraba, el árbol de Navidad empezó a brillar ¿Qué ocurre? El cascanueces se transformó en un joven príncipe ¿Quién eres tú? No me reconoces Soy el cascanueces. Has roto el maleficio, Clara. Tuviste belleza bajo mi larga nariz y mi enorme cabeza. Antes de que Clara pudiese abrir la boca, el piano empezó a tocar una hermosa melodía. Y lo que ocurrió después fue verdadera magia. Las golosinas bailaban alrededor de su cascanueces. ¡Clara! ¿Has dormido aquí toda la noche? Y mi cascanueces Lo tienes en la mano, Clara ¿Estás bien, pequeña? ¡Buenos días a todos! ¡Oh, Clara! ¿Has dormido bajo el árbol toda la noche? ¡Tío! El cascanueces es un joven príncipe Cobró vida anoche Y también el ratón guerrero Y lucharon Y todas las golosinas estuvieron bailando ¿Golosinas bailando? ¿Y ratones luchando? ¡Ay! Oh, ¡Me siento culpable! Le rompí el juguete y ahora mi hermana se ha vuelto loca <risa> Clara, ¿por qué no guardas tu cascanueces en el armario y vienes a desayunar? Sí, tío A Clara no le importaba que nadie la creyera Porque sabía que cuando creciera Volvería a ver a su cascanueces Sabía que cuando creciera Algún día lo encontraría y juntos serían felices. Arriba en su habitación, Clara guardó sus cascanueces en el armario y bajó junto a su familia. Al fin y al cabo era Navidad, la época de la magia.